En Radio Caramés Las fuerzas del aire Vamos a darle la bienvenida al aire al intendente de 25 de mayo eh, Leonel Monsalve Leonel Pablo te saluda acá de Radio Caramés Buen día Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Saludo a la gente de la radio ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Pero muy bien, chef. acá estamos, un poco tomada la voz. Bueno, Leonel, ¿estuviste ayer en Ataliba, eh, Roca, con la sí. presentación? De... Ah, ¿qué te pareció el, el anuncio este? ¿Cómo están ahí en, con el alumbrado público? Eh, ¿Vienen recambiando las luminarias? Sí, la verdad que, eh, eh, bueno, nosotros somos en gestión nueva, en la gestión anterior hubo eh, bastante recambio. Uh -huh. eh, ahí veíamos el gráfico que presentaban desde el Ministerio. Y bueno, bastante fueron los sectores que se han cubierto, la presentación, digamos, de, como de certificación de, de todo ya lo hecho, más las luminarias, digamos, viejas entregadas, para poder tener acceso a esta nueva a segunda etapa que se, que se lanzó, ¿no? Y, y, y obviamente muy conforme porque te cambia, cambia la, la estética, te cambia la, la visibilidad, digamos, el uso de los espacios también, así que... La verdad que, bueno, principalmente el consumo, porque se viene en tiempos complejos, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Eh, hablando de eso, eh, ¿la tarifa de energía del municipio o sea, va a sufrir un aumento? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, el municipio acá usa muchísima energía propia y además porque asiste a algunas instituciones del medio también. Uh -huh. Así que justo ayer estuvimos hablando eh, en algunos momentos con, con gente especializada para empezar a ver también eh, hablar de municipios eficientes, ¿viste? Claro. Así que es nuestra intención ver trabajar en un proyecto en el cual podemos pasar algunas de nuestras energías a energías renovables mm. para obviamente mejorar el, el, el consumo y, y bueno, tratar de aguantar un poco las tarifas que se vienen, ¿no? Claro. Eh, Leonel, eh, llevas eh, unos tres meses al frente ahí de, del sí. municipio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te está yendo? Eh, ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo recibiste eh, el municipio? Mirá, eh, la verdad que estamos bastante conformes con el trabajo que estamos haciendo. Eh, entendemos que la comunidad también lo está. Está teniendo bastante paciencia la comunidad porque eh, nos encontramos con, con un municipio a, a sanear. Eh, tuvimos un traspaso, eh, digamos, en el cual nosotros certificamos eh, el ex intendente, el, exintendente, ¿no? el intendente anterior, 48 millones que quedan de deuda. Y bueno, con el correr de los días nos fuimos encontrando con deudas permanentes ¿no? de, de, de servicios no pagos de años anteriores. Así que fue muy, muy extensa la, la deuda. La eh, de a poquito la vamos saneando, eh, por eso no, no nos ha permitido esto por ahí avanzar de obras propias, más lo que tiene que ver con, con la situación a nivel general, ¿no? que la mayoría de los municipios están parados y tratando de cubrir las necesidades básicas. Y Y bueno, eh, nosotros sentimos que es positivo a pesar de todo esto porque hemos podido reactivar un montón de actividades, digamos, economías locales que hacen que la gente por lo menos pueda, digamos, hacer intercambio de bienes, viste de servicio, comprar uh -huh. cosas acá, los que no pueden salir, viste disfrutar de actividades acá y bueno, en ese sentido la, la comunidad está bastante contenta. Y después, bueno, se suma al parque automotor que bueno, eso también está literalmente reventado todo Y que bueno, estamos trabajando en la posibilidad de ir cambiando de a poco eh, los camiones eh, regadores, eh, máquinas, pero bueno, todo hoy en día es eh, ni siquiera los proveedores te quieren pasar presupuesto porque se especula permanentemente, ¿no? Claro, sí, sí, sí el contexto inflacionario ha hecho eso. Mm. Eh, sí. Leonel, ¿y ¿has recibido o recibía yo? Bueno, contémosle a la audiencia, sos intendente de Juntos por el Cambio. Eh, antes sí. la, la, la ciudad estaba gobernada ahí por el por el peronismo. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es la relación con el gobierno provincial? Eh, porque ¿Has sufrido ahí una crecida de río, eh, del río Colorado? ¿Has recibido un poco de ayuda para eso? Eh, ¿Qué relación mantienes con el gobernador Silioto? No, la verdad que excelente. Eh, el gobernador Silioto nos ha recibido eh, cada vez que hemos ido. A, a, en este poquito tiempo se ha hecho presente, el 25 de mayo, ha hecho anuncio de obras para... Eh, salud para el hospital, algunas ya se están concretando, eh, vamos a tener mayor cantidad de más viviendas, digamos, 25 viviendas más. Eh, hace poquito estuvimos concretando la, la, el comienzo de, de lo que sería el expediente para hacer la planta de tratamiento cloacal, que no tiene 25 de mayo y estamos a la vera de un río. Eh, y la verdad que sus funcionarios, los ministros, eh, tanto asuntos municipales eh, como cualquier otro ministerio han estado acá permanentemente, así que de mi parte no tengo más que agradecer porque la compañía ha sido en situaciones complejas, eh, digamos, a la altura de circunstancias y más, ¿no? ¿Te está afectando alguna obra pública que haya frenado el gobierno nacional ahí en 25? mira tenemos ahí medio eh, en stand-by un plan de viviendas Mm. que por lo que escuché ayer eh, la provincia creo que va a asumir eh, el costo y para tratar de concluirlas a las que hayan quedado ahí a mitad de camino sí. eh, tenemos un tema que es histórico con el tema de la, de la ruta nacional 151 eh, tenemos un tramo desde acá se le llama el Sausal eh, donde termina la ruta al desierto hasta el puente dique que serán aproximadamente 10 kilómetros que son intransitables, intransitables, que fue justamente al costado de donde ocurrió, digamos la, la parte más intensa del río cuando cuando creció uh -huh. eh, y bueno esa obra digamos nacional que se viene pidiendo hace un montón de tiempo no no se puede avanzar y, y bueno no no nos perjudica en cuanto a la imagen que queda digamos de de los que pasan, esta es la, una ruta más concurrida a nivel nacional porque va hacia la Patagonia claro eh, mm. todos pasan por ahí y obviamente también en, en el día a día para todos los, los servicios que tenemos de tanto de empresas petroleras como otros servicios eh, así que bueno eso es una lástima que vamos a avanzar con con ello no mm. eh, ha intentado eh, entablar alguna conversación con Nación este para vean esta posibilidad de que se reactive esa obra o que se haga la obra en realidad, no, no que se reactive. Sí, estamos buscando los nexos permanentes, tenemos algunos diputados que, a los cuales solicitamos, pero la realidad es que todavía no, no ha habido una apertura desde el gobierno nacional, eh, así que por lo tanto, y para no perder tiempo, hemos avanzado digamos con, con el gobierno provincial y con... Con el presupuesto propio que también manejamos mm. eh, desde nuestro municipio. Eh, y bueno, llegado el momento, esperemos que, que nos reciban para poder plantear esas cuestiones. ¿no? Claro. Eh, eh, Leonel, eh, el tema de la crisis económica, eh, bueno, que estamos sufriendo todos y todas en el país. Eh, Ahí en 25 se empieza a notar eh, demanda de mayor alimento, de asistencia por parte del vecino y la vecina. Sí, sí, sí, sí eh, se nota. Eh, la verdad que, que hemos tenido un incremento de la, de la solicitud de, de ayuda tenemos una cuestión laboral compleja acá eh, en la cual muchos de los trabajadores pertenecen al servicio petrolero uh -huh. y tenemos muchas empresas que no están en producción tienen en stand-by a los trabajadores así que eso acarrea que, que está bien un tiempo eh, ellos se pueden sostener con, con lo que se les paga como básico, pero bueno eh, eh, con el correr del tiempo algunos van terminando cediendo y perdiendo su trabajo digamos eh, y bueno y aparte que este lugar es un lugar digamos de de, de permanente ingreso de personas eh, tenemos una diversidad cultural muy grande de diferente como estábamos eh, digamos en, en junto a diferentes provincias ingresa permanentemente gente sí. así que la verdad que la asistencia por ejemplo hasta desarrollo hasta gestión social que es nuestro organismo que detecta las necesidades, eh, cada vez aumenta más, ¿no? Uh -huh. eh, el tema de regalías petroleras, ¿cómo lo estás manejando? Digo, eh, 25 es eh, la ciudad que más produce petróleo casi en, en, en la provincia de La Pampa, uh -huh. y recibe sí. eh, por eso. Eh, ¿para, qué se, ¿Para qué se está utilizando eso? Mira, hoy en día no podemos avanzar en obras porque... Eh, la verdad que las regalías nos están sirviendo para sostener a, a, a la planta de trabajadores que tenemos. Nosotros tenemos hoy 160 jornaleros, más eh, otro tanto de 150 aproximadamente eh, plantas permanentes. Eh, y bueno, eh, la verdad que hemos podido adherir a todos los aumentos y a las paritarias, lo cual para nosotros es una prioridad que los trabajadores eh, puedan... Eh, acceder a su derecho uh -huh. eh, y la verdad que bueno eso ha sido muy bien visto por por ellos entendiendo la crisis pero bueno nos están acompañando al menos en el trabajo para la comunidad así que nuestro primer foco fue ese, tratar de priorizar ellos a los trabajadores y bueno eh, no alcanza para más no por más uh -huh. que el ingreso sea superior a a otras comunas eh, digamos esa cantidad de trabajadores se lleva la gran parte Y después otro porcentaje que se nos han ido en, en gastos, por lo menos en este tiempo, eh, de solución que yo te comentaba de, de lo que es el parque automotor que estaba detonado. Y algunas obras públicas, por ejemplo, ahora tenemos en un barrio llamado Los Hornos, que en algún momento fue una toma, y luego se hizo eh, la mensura correspondiente, escrituración, y hoy es un barrio. Mm. Eh, pero bueno, se, la instalación inicial fue sobre las cloacas y hoy se han detonado las cloacas justamente sobre las personas, ¿no? eh, sobre las viviendas, así que estamos trabajando hace un tiempo en eso, y bueno, la verdad que eso es, nos, nos lleva a costos millonarios. Claro. O Imagínate que un camión, un que le llamamos nosotros, o, o ese obstructor, está cobrando en la zona, al ser petrolera, alrededor de 3 millones al día, y estamos en eso ya casi un mes trabajando, imagínate la plata que se nos va. Claro. Eh, así que, bueno, son gastos inesperados que uno tiene que tratar de ir cubriéndolos. Claro. Eh, Leonel mencionabas que hay 180 jornaleros y 150 empleados de municipales. Eh, ¿está, ¿Hay mucha cantidad ¿O, o se podría trabajar con menos? No, esto es una comunidad grande, tiene ah. casi 15.000 habitantes. Incluso Bien. nosotros consideramos que necesitamos de más. Mirá. Pasa que no podemos dar más saltas porque... Digamos, justamente, económicamente no damos para, para pagar más en uh -huh. este momento por estos gastos extra, pero nosotros consideramos que es necesario más planta, eh, más personal, porque hay sectores, aparte del 25 de mayo, tiene una particularidad, particularidad que crece, crece hacia el sur, eh, y, y es, es muy grande la, la, lo que ha crecido en los últimos tiempos, 15.000 más o menos serían lo, los dos números, entre 12.000 y 15.000 es el número... Eh, por decirte, eh, declarados, sí. pero al ser un lugar de tránsito y, y tener trabajadores gaviotas, y, y nosotros creemos que estamos arriba de las 20.000 personas. Claro. Sí, hay Entonces, que prestarle eh, servicio a esa gente. Sí, sí. prestar sí. servicio sí. a toda esa a toda uh -huh. esta gente es muy complejo, digamos, uh -huh. a veces sin el personal correspondiente, ¿no? Claro, tal cual. Eh, te hago la última. Eh, ¿Tenés eh, posición con respecto al aporte extraordinario, eh, este que envió el gobernador, el proyecto de ley? para que se grave un poco más la renta financiera y los sectores de mayor poder adquisitivo eh, hagan un aporte por única vez eh, para destinarlo a esta crisis alimentaria? Sí, sí, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo. Eh, concuerdo con la visión que tiene de no proteger a los sectores más vulnerables, que son los que más van a, a sufrir, digamos, la, la crisis. Nosotros también tenemos una línea parecida y estamos asistiendo desde lo nutricional, digamos, desde el alimento a, a muchas familias e incluso a instituciones que albergan a las familias. Así que la verdad que, que estoy de acuerdo, me parece una decisión acertada para los tiempos que, que vivimos. ¿no? Bien. Eh, y la última, ahora sí. Eh, eh, a... ¿Apoyan? Mir, ¿Mirás para el costado eh, eh, esto de que Silioto ayer bueno, les, les remarcó de defender los intereses de la provincia de La Pampa ante el recorte que está sufriendo por parte del gobierno nacional? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posición tenés ahí? Nosotros lo vamos a apoyar al gobernador. Nosotros cuando hemos tenido la posibilidad de, de expresarle nuestro sentir, Nosotros, por lo menos mi visión es orgánica y yo entiendo que la institución que hoy está por encima de nosotros, el gobierno provincial, que ha estado a la altura de las circunstancias y desde nuestro lugar, en lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer, porque justamente, como lo digo, y por ahí redunda redundo en lo mismo, nosotros trabajamos orgánicamente, ¿no? Así que en ese sentido estamos también eh, de acuerdo con, con los presados. Bien, Leonel, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, decir. Eh, están los micrófonos de, de Kermés. Eh, si no, muchísimas gracias. No, no, gracias por estar en contacto. Eh, la verdad que hemos, en este tiempo, también eh, aceptado y, y agradecido cada una de estas notas que tenemos con la ciudad de Santa Rosa porque entendemos que el 25 de mayo es muy importante para la provincia y es nuestra misión mostrarlo. A, a, a la provincia completa y, y, y hacer ver que, que esa localidad ya nos tiene mucho para darnos, así que desde ya agradecido y obviamente a disposición para lo que necesiten ¿no? Bueno, eh, igualmente, Leonel eh, muchísimas gracias, que tengas buen día Dale, un abrazo adelante, Bien. nos vemos eh, eh, El Intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera vamos Quermesila va Banco a Kermes Ya no queda nada por decir simplemente no estoy bien así